Con mi balsa yo me iré a naufragar, o me iré donde quiera, obviamente. Ahí está Lito Nevia y los gatos. Qué lindo recuerdo aquí en la mañana en vivo de la 106. Y nos vamos a ir directamente a tomar contacto con la información en esta mañana en vivo de la 106. Lo vamos a hacer con el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día. Gracias por atendernos. ¿eh? Buenos días a usted y a la audiencia. Queríamos saber cuáles eran las novedades del fin de semana y, de, bueno, del fin de semana largo, ¿no? Sí, eh, lo, lo que aconteció, lo más importante fue lo que aconteció la, hoy en la madrugada aproximadamente a la una de la mañana eh, en el barrio 96 Vivienda, un joven de 21 años identificado como Lucas Carbonetti se desarrojó un disparo con un revólver del calibre 22 eh, con intenciones de una tentativa de suicidio eh, logrando el mismo eh, salir adelante o está en este momento saliendo adelante de dicha situación, eh, hallándose internado con las atenciones correspondientes en el hospital local y dándose inicio a una investigación penal caracterizada a tentativa de suicidio eh, en la que interviene el doctor Alberto Sarramone. Uh -huh. Bueno, ¿y el fin de semana hubo alguna novedad, comisario? Eh, el viernes se produjo el fallecimiento. De... El sábado se produjo el fallecimiento de Raúl González. Eh, este señor que había ingresado eh, lesionado el día 12 eh, en horas de la madrugada en el hospital, eh, por lo cual se ha dispuesto a llevarse a cabo la operación de, a a la operación de necropsia a los fines de determinar las causales de ese fallecimiento. Eh, recordamos que este señor había ingresado luego de haber sido golpeado en un domicilio particular por el. El, el morador de dicho lugar, eh, por lo cual se inició en primera instancia una causa caractérica de, de lesiones y a partir del sábado averiguaciones causales de fallecimiento. Uh -huh. ¿Y el agresor está detenido? No, no. Eh, esta persona que falleció en primera instancia tenía algún problemito también de salud, por lo cual no, uh -huh. no está determinado uh -huh. eh, hasta que no se obtenga el resultado. De la, de la necropsia no está determinado las causas de su fallecimiento uh -huh, uh -huh. alguna otra novedad comisario no por el momento muchísimas gracias como siempre es bueno, eh, muy sí. amable la palabra entonces del comisario Darío Almendro con Darío Almendros con las novedades del ámbito policial